lo estamos viviendo ahora y, y bueno, es lo que nos toca no, no es una queja ni mucho menos sino que bueno, es lo que está pasando o sea, de repente el clima cambió abruptamente, bueno, lo recepcionamos con alegría, diría yo porque no tenemos cómo aburrirnos en el clima que tenemos es un clima privilegiado bueno, mis chicos auditores parece que hay un ruido, eh, antes de entrar en materia, quisiera comentar dos, dos palabritas de algo que está eh, gobernando los medios de nuestro país, eh, como usted debe saber, lo, el crimen de tres el crimen de tres carabineros, el eh, crimen de tres carabineros, el en la zona sur, digamos, que ha llamado la atención y se ha tomado todos los medios en este momento. La noticia del momento. decía que es la noticia que gobierna todos los medios masivos de nuestro país y, y por lo menos amerita un comentario no nos dejemos llevar por el viento de los medios de comunicación no nos dejemos llevar por lo que nos quieren decir los medios hay muchas cosas que comentar al respecto eh, quizás sea un poco aventurado adelantarse, pero estoy seguro de que hay un, un capitán, ex capitán de carabineros que dijo que no fueron mapuches primero que nada y, y parece lógico, porque ¿cómo es posible que se produzca un crimen de desenvergadura en un territorio donde nunca ha estado más vigilado, nunca ha estado más militarizado porque hoy día en este gobierno pusieron una base militar en la zona mapuche, algo que nunca se había producido, ni siquiera en el gobierno de Piñera. Entonces, esto ocurre cuando recién se da la sentencia al al comunero eh, líder de la CAM, Héctor Yaitul, y cuando el general Yañez, comandante jefe de carabineros, está a punto de ser formalizado, formalizado por crímenes o por delitos de lesa humanidad, por violación a los derechos humanos en tiempo del estallido social. Es muy sospechoso. No estoy diciendo nada, pero yo no me compro lo que dicen los medios masivos. Cuando los medios masivos le dan bombo a una noticia, es porque el poder mediático lo, nos quiere llevar hacia un sector que, Nos quiere llevar hacia un lado, nos quiere llevar a que la gente diga no, que hay que apoyar a carabineros, que esto, que esto. La verdad, mis queridos auditores, que estoy seguro que esto es un montaje. Y pronto se va a saber, así como se han ido descubriendo todos los montajes de carabineros. Entonces, no nos dejemos llevar nunca por la corriente. Y es importante, porque estamos viviendo tiempos del engaño, y en todo nivel, en todas las instituciones y en todos nuestros... en el mundo y en nuestro país también, no está exento el engaño, y siempre nos han engañado porque la corrupción está tan brutal en, lo, en los tribunales de justicia, en el Poder Judicial lo que se ha escuchado de este audio del señor Hermosilla ha sido brutal y que lo tienen ahí protegido entre algodones, porque nadie lo puede tocar porque es un personaje tremendamente es un émbolo entre poderosos de nuestro país y el mundo. Él es el, el que se ensucia las manos y habla con todo el mundo para lograr los objetivos de los poderosos que están en la sombra. Y nosotros sabemos quiénes son. Entonces, ha llegado al punto que este señor incluso designaba a los, los jueces de la Corte Suprema. ¿eh? Entonces, para servir a Kennedy. Entonces, eh, no nos creamos lo que nos dicen los medios, mis queridos auditores. Y no nos vamos a equivocar. Si seguimos esa línea, no nos vamos a equivocar. Cuestionen todo. No crean nada. No, y menos a los medios de comunicación masivos. Eso es lo que quería hacer, un comentario muy breve respecto de esta noticia que está llenando todos los medios de comunicación y que siempre eh, se avalanchan y los comentarios de la gente realmente revelan cómo nos manip manipulan a ellos, digamos, y se creen en todo lo que dicen los medios, y se golpean el pecho y se rasgan las vestiduras, etcétera Entonces ese es el comentario que les quería hacer. Bueno, muy breve en todo caso. Adelante, vamos con otro tema. Hace pocas semanas, Israel nos dejó una clara muestra de lo despiadado que es y siempre ha sido. En primer lugar, tuvimos el ataque a la embajada de iraní en Damasco, asesinando a más de 10 personas, que eran altos oficiales iraníes, y dejando destrozos, algo que fue llamado como acto o como un acto de guerra por parte de Israel. El Estado sionista, actuando de esta manera impune, Gracias al respaldo que recibe por parte de Occidente, no es algo extraño. El momento en el que lo hace parece ser la gran pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Está buscando escalar el conflicto a nivel regional para intentar jalar a Occidente para que libre sus batallas? Evidentemente que sí. Y también está buscando el líder eh, israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu, está buscando escalar. Con este escalamiento del conflicto, asegurarse en el puesto, porque si no se asegura en el puesto, va a ser condenado. ¿Fue un castigo a Occidente por no haber vetado la última resolución de las Naciones Unidas sobre un acto al fuego? Todo esto mientras en Israel crece el descontento ante Netanyahu, dejando considerables protestas en su contra, algunas frente a su propia residencia. mientras Rusia continúa su investigación sobre el atentado en Moscú y la conexión entre Ucrania y, por ende, el Occidente y los terroristas. Muchos expertos han alertado sobre las consecuencias humanas y económicas de un conflicto abierto entre las dos naciones, especialmente cuando consideramos que Occidente ha hecho su clara su disposición de defender a Israel y las cercanas relaciones de Irán con los BRICS, podrían implicar un conflicto abierto a nivel global. Bueno, Israel atacó el día de ayer, 6 Jordania, y murieron 66 palestinos, así como nada, y, y 14 arrestados. O sea, ¿cómo...? cómo cosa y esos 14 van a morir seguro, con seguro que sí. Eso van a desaparecer, no hay no ninguna duda. Y entonces están amenazando con atac atacar el Rafah, que es el, el sur de la franja de Gaza, donde hay un millón y mil palestinos asinados de forma eh, diría indigna, eh, amontonados muertos de hambre. Eh, que si no no les dan comida de aquí a, a un mes van a morir todos de hambre, de inanición a la vista y paciencia de todo el mundo algo realmente increíble que lo estemos presenciando y los estemos permitiendo como si nada respecto al tema de la guerra Tenemos algo que comentar, un, un mensaje relativo a este tema. ¿Sabían ustedes, mis queridos auditores, que el gasto mundial de armas alcanzó el año 2023 a 2,5 billones de dólares? Billones, con B, B larga. No millones, billones, o sea, millón de millones. Respecto de esto llegó un mensaje del cielo que dice «Soy Adoniesis, escuchadme, vivir el sentimiento de la rabia, del dolor al observar acciones injustas y diabólicas, no está contemplado en mi dimensión, pero siendo que estoy presente en el corazón y en el espíritu del escribiente, comprendo y vivo también yo mismo ese dolor». El escribiente en este caso es el estigmatizado Giorgio Bongiovanni. Me veo obligado por enésima vez a emitir juicios severos e irreversibles hacia una gran parte de vuestra generación, que ha cometido y continúa cometiendo el más terrible de los crímenes, el genocidio de masas. La proliferación de la venta de armas de todo género Por lo tanto, la utilización de las mismas en continuas guerras fratricidas e interminables son la causa principal de vuestra decadencia, la que galopa como una mula desbocado y os proyectará inevitablemente hacia la autodestrucción y a la segunda muerte. Nuestra prensa es la prueba del delito cometido. Los datos son terribles, tan nefastos, se ponen a prueba incluso al diablo mismo, que enfrente a vosotros, generación adulta y malvada, siente incomodidad y temor en su alma. O sea, el diablo siente incomodidad y temor en su alma. Se lee en vuestra prensa, dos millones de dólares gastados solo en el 2023 en vuestras sucias armas. Se lee además, que para poner fin al hambre en el mundo que provoca muerte de 50.000 niños al día, serían suficientes desde el 2024 al 2030, tan solo unos 70.000 millones de dólares. Básicamente, con el gasto de armas de tan solo un año, podríamos saciar el hambre más de 30 veces a todos los niños de vuestro planeta. el fin a todas las enfermedades, y eliminar la contaminación de la tierra. Os pregunto, ¿qué os esperáis del Dios Omnipotente? ¿Cómo pensáis de poder libraros de la ira que se cierne sobre vosotros? ¿Cuál será vuestro alegato de defensa frente a las pruebas innegables y claras de vuestro grito y genocidio? En verdad os digo, la sentencia de condena será severa, sin perdón, sin atenuantes, sin remisión. El espíritu de los mercaderes de la muerte y del pueblo vasallo y siervo fiel del emperador dará a merced las fauces hambrientas y feroces de la segunda muerte. Muy pronto el Juez Supremo, Jesucristo, el Mesías, se manifestará con potencia y gloria para establecer las condenias y nombrar a los culpables uno a uno. Y en lo los justos, los buenos, los llamados, los elegidos, los misioneros, y ese pequeño rebaño del pueblo que ha servido al bien. Para ellos ha sido preparado el nuevo cielo y la nueva tierra. Tened fe, paz. Vuestro Adonésis, 24 de abril de 2024. Nosotros hemos hablado aquí, siempre en, el, en este micrófono, de que es importante buscar la vida espiritual. Eh, si no estamos convencidos todavía, el mundo nos va a convencer cuando se nos caiga por completo el mundo. Eh, hay aquí un mensaje escrito por la PURP, por juntar la potencia celeste justamente en esta dirección, de cómo cómo ir hacia el mundo espiritual. Alimentar los valores del espíritu y hacer ayuno de los valores de la materia tanto como sea posible. Hacer ayuno significa privarse o dejar de hacer. Es un ejercicio para la voluntad. La voluntad, el amor y la sabiduría son los principales tres aspectos de Dios el ejercicio para la voluntad es fundamental para justamente potenciarse uno mismo espiritualmente y así estar fortalecidos en contra del mal del demonio en este caso por ejemplo y si nosotros Voy a poner un ejemplo burdo, una cosa banal, una cosa práctica, se me ocurre. Si, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a media mañana a comerme un, un completo porque a media mañana tengo hambre, ¿puedo decir algo? Hago un ayuno, y me privo de eso y no lo hago. Me aguanto. Estoy haciendo un ejercicio básico. Es como ir al gimnasio, pero esta vez con la voluntad. Me aguanto y voy a hacer un ejercicio que favorece mi, mi voluntad. Cristo dijo, dad al César, o sea, a la materia, lo que es del César. Y a Dios, que es el Espíritu, lo que es de Dios. Vivís en un tiempo y en una sociedad donde dais mucho a la materia y poco a Dios. Es necesario que os esforcéis con pasión y sacrificio a vivir y alimentar cotidianamente, día a día, los sentimientos de amor, de paz y de justicia que fortalecen vuestro espíritu. Os hemos dicho que la acción, las obras en favor de la vida, desarrolladas en la, materia, en la dimensión de la materia en la cual os encontráis, alcanzan el objetivo que hemos indicado. Buscad con fe y annegación el desarrollar al mínimo suficiente las tareas que la materia la sociedad en la que vivís os imponen de cumplir y elevar al óptimo máximo las acciones que el Espíritu necesita para desarrollar las altas frecuencias del amor crístico. Que cada hora y cada minuto de vuestro día sea una continua dedicación e himno a la vida al sentido de la justicia y a la fraternidad. No debéis alimentar más sentimientos de envidia o de celos y desarrollar el sentido de la tolerancia y de la paciencia hacia el hermano o la hermana que aún no ha besado la mayor, maravillosa flor de la verdad que hace libre. En el tiempo que os es concedido encontraros, de reuniros, Haced tesoro de las perlas que el cielo os dona y de las iniciativas prácticas y positivas que organizáis y cumplís. Recordad que ya no hay tiempo para las incomprensiones, las disputas, las rivalidades y los inútiles sufrimientos causados por los sentimientos humanos por las distintas metodologías de vida y vuestras personalidades ponen en placa. Nuestro mensajero es el cáliz viviente de vuestra comunión física, pero es también sujeto de justicia, si vosotros no respondéis a nuestra llamada de amor y de unión. Nosotros os amamos, hermanas y hermanos, tenemos respeto por vuestros espíritus despiertos, por eso os concedemos estos mensajes y estas recomendaciones. Esto es para evitar que Lucifer y las fuerzas del mal puedan provocar en vosotros divisiones pruebas y selecciones necesarias para separar el grano de la cizaña. Estar atentos y ser prudentes. Como yo como ya os hemos mencionado precedentemente, nuestro mensajero estigmatizado en este tiempo vive en nosotros y con nosotros. Esto causa a su espíritu solar un sufrimiento particular en el cuerpo y en el alma porque vive parte de su estencia en la materia, de su existencia en la materia y en mundo que no le pertenece. Pero el amor siente de los seres que forman parte de su identidad espiritual lo consuelan y llenan el vacío temporal que desarrolla su plexo solar. La consolación de su familia, nuestro consuelo y saber que el amor y la unión de las arcas espirituales que componen sus hermanos le ayudan a soportar y a sobrevivir en una dimensión material. Y para el vuelto pesado y fastfiidiosa las sangraciones los estigmas y la contemplación son la alegría el amor la adoración que le personifica en el sagrado corazón de Fri de cristo un paz y serenidad en el corazón he agradecido a los ángeles de la luz que me han comunicado lo que he escrito en estas páginas de un tiempo donde una sonrisa y una lágrima ...se alternan recíprocamente. Bueno, me pareció muy interesante ese mensaje. Creo que es muy didáctico y muy oportuno para este tiempo. De verdad que es muy oportuno para este tiempo. vamos a ir con un audio mis eh, queridos auditores que les vamos a compartir y paraímatizando porque si no se hace muy creo que son importantes palabras adelante con el audio del anticristo es que nosotros no tenemos el gráfico el panorama completo de la gente que nos escucha y se despierta pero ellos lo tienen hacer cosas a favor de la vida aquellos que entran de las arcas y porque tienen un programa relativo a mi persona se lo comían delante al imperador de Roma y ¿no? sí, por supuesto los, he los, los, cristianos, los cristianos cuando se acercaban las fieras a ellos no era así eran los cristianos que buscaban las fieras para atender La buscaban con alegría. Y cuando había fieras que no se comían algunos porque ya habían comido y estaban eh, satisfechos, ellos se tiraban en la boca de las fieras. simbólicamente es un mensaje importante el verbo en nuestra espada nuestra felicidad de morir por el cristo es nuestra meta. Ha llegado el tiempo que tenemos que tomar conciencia de esto. Si no, no hemos entendido el Evangelio. Tenemos que tirarnos de la misquia. Y, y anunciar el verbo, el Evangelio. La gente tiene que sorprenderse. de nuestra felicidad en el servir porque ahí está el secreto ¿cómo puede estar bien este que lo están matando? ¿cómo puede estar bien este que lo están persiguiendo? ¿cómo, cómo pueden ser felices si le están cortando las piernas? esto es el secreto Bueno, ahí teníamos un, un audio muy interesante del estigmatizado Giorgio Giovanni que hacía alusión a los cristianos del tiempo posterior a la resurrección de Jesús, de Jesucristo, ¿no? y que tenían una fe, pero brutal, porque tenían fe fresca toda la vivencia. Entonces su fe era... Era todo aprodo por cierto eran perseguido pero ellos tal como hemos conversado acá en este micrófono cuando las personas hacen la elección correcta hacen la elección de cristo se le abre el mundo a ellos se le descorre el velo ven el mundo que les espera ven y lo, la maravilla que les espera y por eso que murieron y se entregaron de esa forma eh, ellos sabían en ese momento estando acá todavía en carne porque estaban decididos se decidieron a no llegar a Cristo y, y los condenaron por cierto pero ellos habían hecho la elección de eso que se les presentó ese mundo se les descorrió el velo que hay de los mundos invisibles y de esa manera ellos podían estar felices. Y en tal fe no les importaba la muerte. Eh, sabían que la muerte no existe en ese momento. Entendían todo, vieron todo. Entonces, si ellos, al contrario, hubieran negado hubieran por miedo al imperio hubieran negado a Cristo el panorama habría sido totalmente distinto entonces eh, eso es un comentario que le hago justamente a raíz del audio que acabamos de escuchar mis queridos auditores y creo que es importante la aclaración para que entendamos lo que significa eso estamos en tiempos muy importantes tiempos en que las cosas en cualquier momento se desatan si eh, hay un, un nuevo ataque, por ejemplo un comentario así nomás, un nuevo ataque israelí a Irán, Irán ya demostró que podía hacerle daño a Israel, entonces ya va a ser otra cosa no va a ser una demostración de lo que es capaz de hacer, sino que le va a hacer daño. Entonces, eh, necesariamente al hacerle daño Occidente se va a meter porque ellos están muy comprometidos con Israel. Entonces, ahí la escala la escala de la guerra va a ser totalmente distinta. Y ahí entramos en otro en otro ámbito de cosas, en otra dimensión de problema. De ahí se adelantan los eventos. Entonces, en cualquier momento las cosas van a cambiar, lo hemos dicho muchas veces, por eso es que las cosas que les decimos son cada vez más fuertes para prepararnos en conjunto para lo que viene, mis queridos auditores. Seguimos. Hablando de mundos invisibles... El primer paso de las enseñanzas espirituales es el estudio de los mundos invisibles. Estos mundos son invisibles para la mayoría de los hombres, debido a que los sentidos sutiles y elevados por los cuales pueden percibirse están dormidos. Estos sentidos sutiles permitirán observar aquellos mundos de la manera que percibimos el mundo físico por medio de nuestros sentidos físicos la mayoría de los hombres se encuentran respecto a los mundos supra físicoicos en parecidas condiciones a las que el que ha nacido ciego se encuentra en este mundo de los sentidos aunque la luz el color en entorno suyo, es incapaz de percibirlos para él, para él no existen y son incomprensibles simplemente porque carecen del sentido de la vista que le permite verlos. Los objetos que puede tocar le parecen reales, pero la luz y el color están más allá de su alcance. Así sucede con la mayor parte de la humanidad. Toca y ven objetos y oyen sonidos en el mundo físico, pero los otros reinos y planos que el clarividente llama mundos superiores no tan incomprensibles para la humanidad como la luz y el color lo son para los ciegos. El que el hombre ciego no pueda ver ni el color ni la luz, no es argumento contra su existencia y realidad, ¿no es cierto? Ni es tampoco argumento del que por qué la mayoría de los hombres no pueden ver los mundos sufrafísicos. No significa que nadie pueda verlos. Si el ciego recobra su vista, verá la luz y el color. Si los sentidos superiores de los que están actualmente ciegos son ciegos para los mundos suprafísicos, se despiertan por medios apropiados, podrán ver también los mundos que ahora le están ocultos para ellos. Esos mundos que están ocultos para ellos, eh, mis queridos auditores, lo hemos conversado acá, eh, se despiertan y se abren justamente cuando estamos a punto de dejar este mundo cuando estamos a punto de morir se abre se abre esa posibilidad eh, muchas personas muchas personas cuando están a punto de morir eso eh, son cosas con relatos que se han visto en muchas partes y algunos de esos los he, los he percibido yo personalmente y eh, empiezan a hablar de que ven a por ejemplo a, a su madre que se, que se murió está, está desencarnada hace tiempo ven a la persona claro y, y, y qué dice la gente ah, está deslirando porque claro nosotros nos negamos a todo lo que no es visible no a, que, no a todo lo que no tocamos nos negamos siempre es así los mismos médicos hacen lo mismo entonces está delirando como diciendo, le, le buscan cualquier excusa, está hablando puras cabezas de pescado y no es así está viendo a la vez que muchas personas cometen el error de ser escépticas respecto a la existencia de la realidad de los mundos suprasensibles hay otras que se van al otro extremo y habiéndose convencido de la verdad de los mundos invisibles creen que cuando una persona es clarividente toda verdad le es accedible enseguida que uno puede ver conoce inmediatamente todo, todo cuanto se refiere a esos mundos superiores. Pero eso es un error. Muy pronto se reconocerá tal concepto, la falacia de tal concepto comparándolo con los asuntos de la vida diaria. Nadie puede creer que un hombre que nació ciego y que obtuvo la vista después adquiera por ese solo hecho y de golpe el conocimiento de todo el mundo físico. Aún más Sabremos sobradamente que aún los que hemos podido ver durante toda la vida, estamos muy lejos de conocer todo lo referente a este mundo físico. Años enteros de aplicación y de arduos estudios no son necesarios aún para conocer una parte infinitesimal de las cosas que nos rodean en nuestra vida. Y siguiendo el aforismo hermético, como arriba es abajo y como abajo es arriba, comprenderemos enseguida que lo mismo debe suceder en los mundos superiores. Si bien es cierto que hay muchas más facilidades para adquirir conocimientos en los mundos sulfafísicos que en nuestra condición física actual. Pero no tan grande como para poder eliminar la necesidad de un estudio concentrado, Y la posibilidad humana de equivocarse en sus observaciones. En realidad, el testimonio sincero y calificado de los observadores eh, del, del, de lo suprafísico prueba que debe prestarse allí mucho más cuidado a la observación que aquí en el mundo físico. Los clarividentes deben ejercitarse antes de que su observación tenga un valor real, y cuando más evidentemente Proficientes se hacen tanto más modestos son al manifestar lo que ven, tanto más diferentes las versiones de los otros, sabiendo que hay que aprender y realizar, con pocos pueden avanzar un solo investigador de todos los incidentes y detalles de las cosas investigadas. Esto se aplica también a las diferentes versiones que se dan, lo que la gente superficial cree que es un argumento contra la existencia de los mundos superiores dicen que si esos mundos existen, los investigadores debían dar idénticas descripciones de ellas claro, como diciendo, si los científicos no lo dicen, no lo cree nadie si tomamos un ejemplo sacado de la vida diaria, la falacia de tal argumentación se hace evidente supongamos que un gran periódico envía 20 reporteros a una ciudad para que escriban ella, sobre ella los reporteros son o deben ser observadores sutiles y ejercitados. Su misión es verlo todo y deben ser capaces de dar buenas descripciones de un asunto como es justo y dable a esperar. Y sin embargo, con toda seguridad de los 20 reporteros, ni uno dará una descripción idéntica o parecida sobre el mismo asunto. Lo más probable es que todas sean diferentes aunque algunas de ellas puedan contener hechos salientes en común, otras serán únicas en cantidad y calidad. ¿Es acaso un argumento contra la existencia de la ciudad el que esas descripciones sean diferentes? Ciertamente que no, y se comprende fácilmente porque cada uno ve la ciudad desde su punto de vista particular. Y esas diferencias y diversidades en las descripciones, en vez de ser confusas, y perjudiciales para el conjunto, puede afirmarse sin temor que la lectura de todas ellas facilitará una comprensión más amplia y mejor de la ciudad que si se leyeras una solamente y se arrojaran las demás al canasto. Cada reportaje complementaría y se emplearía los demás. Esto es aplicable a los que investigan y observan los mundos superiores. Cada investigador, cada investigador tiene su manera peculiar, personal, para observar las cosas y describirlas, únicamente desde su punto de vista particular. El relato que uno haga puede diferir del que hagan otros, pero todos serían igualmente verídicos desde el punto de vista del observador individual. A veces se pregunta, ¿para qué investigar esos mundos? ¿No sería mejor estudiar uno solo a la vez investigar? consentarnos por el momento con las lecciones que podamos aprender en el mundo físico y si existe realmente esos mundos invisibles esperar hasta que lleguemos a ellos sin tomarnos ahora el trabajo de investigarlos para qué molestarnos si supiéramos sin duda alguna que en un día más o menos remoto seremos transportados a un país donde debemos vivir durante muchos años bajo nuevas y extrañas condiciones, ¿No sería razonable creer que si se nos presenta una oportunidad de saber sobre sobre aquel país adelantado, la aprovecharíamos gustosamente? ¿Ese conocimiento nos facilitaría el poder acomodarnos a las nuevas condiciones de vida que encontremos en aquel? Bueno, esta, esta analogía que se hace aquí, eh, es si nosotros sabemos que el día de mañana vamos a ir a un, a un mundo suprafísico, es importante saber que qué nos vamos a encontrar, ¿cierto?, para no tenerle miedo al más allá. Se hace la analogía justamente si yo voy a ser trasladado a otro país por trabajo, que si yo me hubiera ido a, a, a, no sé, a, a España, por decir algo. ¿No sería bueno saber más de ese país? Creo que sí, se fue. Yo creo que cualquier persona investigaría, si le toca la situación, investigaría sobre ese país. ¿Por qué no hacerlo entonces sobre los mundos suprafísicos? Hay solamente una cosa cierta en la vida, y esa cosa es la muerte. Cuando pasemos al más allá y nos encontremos frente a nuevas condiciones de existencia, el conocimiento que de estas tengamos no será indudablemente de gran ayuda. Pero eso no es todo. Podemos ver cómo corren los automóviles por las calles y caminos. Podemos escuchar el TikTok de la el tic-tac, perdón, de los instrumentos telegráficos. Pero la fuerza misteriosa que causa esos fenómenos permanece invisible para nosotros. Decimos, es electricidad. Pero el nombre no nos da la explicación. Nada sabemos de la fuerza en sí misma. Vemos y, oí, vemos y oímos únicamente sus efectos. Si se coloca en una atmósfera de temperatura suficientemente baja una copa llena de agua... ...empezarán a formarse cristales de hielo y podremos ver el el proceso de su formación. Las líneas a lo largo de los cuales se cristaliza el agua... ...fueron durante todo el tiempo líneas de fuerza, invisibles, hasta que el agua se congeló. Los dibujos que la escarcha forma en los cristales de las ventanas... ...son manifestaciones visibles de las corrientes de los mundos superiores... ...que siempre están obrando sobre nosotros. Y si bien son desconocidos por la mayoría, no por eso... Son menos poderosas. Los mundos superiores son. Pues los mundos de las causas de las fuerzas. Y no podremos comprender bien. Este mundo inferior. Sin conocer los otros. Y sin estudiar las fuerzas y causas. De las que todas las cosas materiales. No son sino efectos. O sea. No sé si quedó claro eso. Pero creo que es muy importante. Voy a repetirlo. Los mundos superiores son. Los mundos de las causas de las fuerzas, las causas de las fuerzas que se mueven en este mundo físico. Y no podremos comprender bien este mundo, o sea, el mundo físico, sin conocer los otros y sin estudiar las fuerzas y causas de las que todas las cosas materiales no son son sino los efectos. En cuanto a la realidad de esos mundos superiores comparada con la del mundo físico, por extraño que parezca, Esos mundos superiores, que para la mayoría son como espejismos, o por lo menos, menos sustanciales, son en verdad mucho más reales. Los objetos que en ellos se encuentran son mucho más permanentes e indestructibles que los objetos del mundo físico. Si tomamos un ejemplo, comprenderemos esto fácilmente. Un arquitecto no empieza a construir una, causa, una casa procurándose, los materiales necesarios y contratando obreros para que coloquen piedras sobre piedras al azar sin pensarla o hacer un plan previo primero empieza a pensar en una casa gradualmente este pensamiento toma forma en su mente y finalmente adquiere una idea clara de la casa tal como debe ser una imagen de la casa esta casa permanece por el momento invisible para todos, menos para el arquitecto que la consiguió la objetiva al dibujarla en el papel. Dibuja el plan y por medio de esa imagen objetiva, de la forma, pensamiento o ideación, los obreros construyen la casa de madera, de hierro, de piedra, siguiendo las indicaciones de la forma de pensamiento creada por el arquitecto. De esta manera, la idea se convierte en una realidad. El materialismo afirmará que la casa construida es mucho más reala, permanente sustancias que la imagen creada en la mente del arquitecto. Pero analicemos, la casa no podría haber sido construida sin que ese pensamiento del arquitecto en forma previa. Yo creo que estamos todos de acuerdo. El objeto material puede ser destruido por la dinamita, por un terremoto, por el fuego, pero la forma de pensamiento subsistirá. Subsistirá tanto tiempo como vive el arquitecto por medio de aquel pensamiento que podrán construirse innumerables casas iguales a la destruida. Ni el arquitecto mismo puede destruir su pensamiento. Aún después de su muerte, ese pensamiento puede ser utilizado por cualquiera que esté suficientemente desarrollado como para poder leer en la memoria de la naturaleza. La memoria de la naturaleza es en el éter reflector, es el plano más grosero en los planos sutiles el plano etérico aún después de su muerte ese pensamiento puede ser utilizado por cualquiera que esté suficientemente desarrollado como para poder leer la memoria de la naturaleza habiendo visto pues lo razonable de la existencia de tales mundos que existen en torno al rastro y habiéndonos satisfecho sobre su realidad y permanencia y utilidad de conocerlos los examinaremos más adelante por eh, en forma distinta y separadamente bueno ahí eh, hasta ahí vamos a llegar con ese tema pero creo que es eh, apasionante como presentan eh, la importancia de los mundos físicos o sea el mundo perdón lo sufra físico que son las causas de los cuales en el, el mundo físico es en eje Vamos a ir, mis queridos auditores, con otro audio interesante que tenemos. No, no, ser como ellos, un logro inmenso, imitar. Y luego, sí, amigo mío, la fe es... este momento es la cosa más importante porque la fe nos hace resistir hasta el último minuto y, y la fe es la cosa más importante que tenemos que tener porque todavía no ha empezado nada las cosas más tristes, más catastróficas tienen que empezar ¿y cuándo empezarán? Nosotros quizás no nos podemos ni siquiera encontrar. Ahí tenemos que tener fe. Pero nuestra fe tendrá un alimento. Y en este momento el alimento puede ser yo, estoy aquí. En el momento que yo no estaré, el alimento serán los signos del cielo. Porque se manifestarán en proporción comparados a las catástrofes bueno, hay, explota una guerra, la Tercera Guerra Mundial, se manifiestan señales que tú dirás, mira, ahí están, sí, quizás nos vamos a morir, pero ahí están ellos, no, ellos no van a desaparecer, van a desaparecer y no solamente en una ocasión, Domingo. se van, si perdemos la fe asapazada dicen no tenemos que salvar nada y ahí sí es mejor suicidarnos entonces ojo ojo el objetivo de satanás es hacernos perder la fe porque él sabe y si la perdemos los seres agélicos se van y él gana el reino de Dios en la tierra. No lo tenemos que repetir, es. Por eso la fe es la cosa más importante. Yo hasta que tengo vida estaré. Y conmigo la señal de Cristo. Puede ser un empuje a la fe. No, no es. Bueno, ahí teníamos un interesante audio, mis queridos auditores, y continuamos. Le preguntaron a Llorio. Con respecto a la no violencia, las personas de la religión budista a las que he conocido se sienten precursores de los que pusieron en práctica este valor 600 años antes de Cristo. Ellos creen que Jesús estuvo en India y creció allí y hasta incluso que aprendió de Buda. De todos modos, el hecho, si hay algo que queda claro, es que los budistas son los únicos que jamás fueron a la guerra. Responde Giorgio, yo me refería a la triada del monteísmo que en su conjunto cuenta con tres o cuatro mil millones de personas. El hinduismo es una religión monoteísta, pero es diferente a la nuestra, porque la encarnación de los avatares son reconocidos como divinos. Los consideramos diferencias teológicas, pero según los hindúes son vitales. Yo creo en el espíritu omnicreante, me alcanza y me sobra. Tengo que agregar que el budismo es la no violencia por excelencia. Pero no contempla la justicia. Se la deja a la ley de causa y efecto. Esa no es la perfección. Jesús es la perfección porque en la encarnación humana se vuelve hombre. te dice que tienes que poner en práctica la no violencia y lo demuestra. En la expresión divina te exhorta a ser justo y a hacer lo correcto como lo hace Dios. Es por ello que a Dios, nuestros hermanos superiores, lo ya el hecho de que Jesús sea el Hijo del Hombre y que Cristo sea el Hijo de Dios, en la misma persona, es una confirmación más de lo que os digo. Jesús, Hijo del Hombre, es la instigación a la no, a la no violencia. Cristo, Hijo de Dios, es la perfección de la justicia y del amor. Volviendo a las tres grandes religiones, podría discutir con todos los rabinos, mulá y los simanes, y demostrar con Jesús que Jesús, con respecto a los a sus grandes padres, es la única perfección de la no violencia. Pregunta. Quisiera hacer una reflexión sobre por qué los hombres no reconocieron al Mesías y esperaban que fuera diferente, incluso hasta considerarlo un obstáculo, asesinándolo. En la Biblia, la presencia de los divinos se manifestó en virtud de quienes eran considerados reyes del cristianismo, y permitió y ayudó a los pueblos a que ganaran las guerras. Israel siempre logró superar las dificultades de los diferentes conflictos donde seres divinos o de luz interrumpieron ejerciendo acciones militares, no espirituales. Esto lo vemos a lo largo de la historia de todos los profetas. Quizás de Jesús, el enésimo profeta, esperaban lo mismo. Giorgio responde, Con el transcurrir del tiempo la desobediencia del pueblo de Israel, prevaleció sobre la obediencia hubo momentos en los que obedeció y tuvimos la era de oro de la alegría pero fueron más los periodos en los que la transgredió y predominó la materia la lujuria, la violencia y fue allí donde Dios envió a pueblos adversarios a los egipcios a los filisteos para que esclavizaran a los judíos durante tres o cuatro siglos hasta que reconquistaran la humildad el servicio a Dios y la obediencia. En ese momento Dios les concedió al pueblo de Israel poderes materiales a través de las fuerzas de la naturaleza, o de las fuerzas militares paranormales para darle nuevamente la posibilidad de gobernar. Pero después de algún tiempo los judíos recayeron en la desobediencia. Pasaron miles de años. Dios tenía que decidir si el pacto que había hecho con el pueblo de la genética especial podía ser aceptado definitivamente, Entonces el padre envió a su hijo a la encarnación del amor a la tierra. Pregunta, ¿en qué consiste la desobediencia del pueblo de Israel? Yo le respondo, el pueblo de Israel es el símbolo de la humanidad. Tu desobediencia es la nuestra. Los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés son reglas que no incitan a la guerra, a conquistar territorios o a asesinar, sino a amar al prójimo honrar al padre y a la madre a no robar, a santificar su fiesta a no matar son reglas para vivir siempre en paz es por ello que después de tantas desobediencias llegó Jesús Jesús es el fuego del monte Sinaí y por segunda vez habló a Moisés es decir, a los doce apóstoles y dijo así es, me estoy presentando nuevamente y el monte Sinaí solo me ha visto Moisés ahora me mostraré a todos Os he dado muchas señales, el mar rojo y otras más. Ahora vengo yo, nazco, crezco, como, amo, lloro, soy Dios en medio de vosotros, hoy doy prueba, resucitando de los muertos. Este es el segundo pacto que Dios decidió hacer con Israel, es decir, con nosotros a través de sí mismo. Por lo tanto, de su Hijo, que no viene según la voluntad del hombre, sino según la voluntad que es el amor, ni más ni menos. Y bueno, ese segundo pacto también el hombre lo rompió al crucificar al Mesías. O sea, Israel lo rompió porque Israel representa a los fariseos. ¿Qué es la justicia? Y yo responde la justicia es una corrección, una necesidad para hacer respetar el amor en una interrupción en el camino. La paz es una vía, un camino en que el amor se tiene que pasar y recorrer. Si Dios es la expresión del amor, Jesús no podía venir con pistolas y bazookas. Quienes hacen eso son demonios, no son dioses. Jesús también y manifestó el amor. Cuando en cambio se enoja, se levanta una ola de 10.000 metros. Pero es una corrección fraternal hacia nosotros. Es una parte de Dios que hace daño, pero no es su esencia. La justicia no existe en la contemplación de Dios. en la expresa en el momento eterno que su criatura obstaculiza su propia creación. En el universo no existe la contemplación de la justicia. Si todo se mueve en el orden y en la armonía, ¿qué necesidad hay? Al contrario, si una fuerza externa, un espíritu individual similar a Dios, nosotros lo somos, quieren obstaculizar al amor, entonces él interviene con la corrección, que es simplemente otra forma de amor cuando Israel, es decir, la humanidad rompe nuevamente el pacto con Dios Jesús, es decir el Padre Dios, dice basta, desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis bendito en el nombre del Señor eso es lo que hizo, dijo Jesús ante el el capo máximo de los fariseos y se llamaba Caifás quien le preguntó, ¿eres tú el Hijo de Dios? si sí lo soy, dijo. Bueno, en ese momento que dijo, sí lo soy, porque Jesús no puede mentir, eh, se condenó a muerte. Porque estaban en duda si lo condenaban o no, habían algunos fariseos que no eran partidarios de condenarlo, en fin, pero con eso se condenó a muerte. Y entonces, el maldijo y dijo, basta, desde ahora no en adelante no me veréis más, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nos haré prevenir dos mil años, pero no encontraréis la tierra prometida, y todos los que han creído en mí, hijo, reencarnarán en los pueblos latinos. En el tiempo en que yo decida, y, y es este, propondré el tercer pacto, el último con los hombres, no será un ofrecimiento, sino una imposición, de hecho, es una selección entre quienes practican el amor. Todos los mártires fueron asesinados por amor, no por la justicia. Por lo tanto, Cristo regresará y se mostrará a todos para seleccionar, no para ofrecer. Antes de su retorno, enviará al profeta Elías. nos guiará hasta la verdad y ofrecerá la redención. Y claramente los estigmas se manifiestan como señal del amor. Es lo que brindó Cristo. Es la señal de la redención. Quien quiera redimirse podrá hacerlo con una pistola apuntada en la siena. Eso sería una imposición. Lo puede hacer solo con la señal de la cruz, del amor, hasta el retorno de Cristo. Quienes crean en estas señales se salvarán. Pero cuando el Señor regrese, el tercer pacto será una selección, porque hará justicia y no deja de ser un acto de amor y de no violencia. Si queréis podéis llamarla Corrección Fraternal Seguimos Resu Pregunta entonces Resumiendo, ¿podríamos decir que la justicia es un acto de amor Y que el amor en sí mismo es perfecta justicia? yo yo respondo La justicia es un acto de amor Porque corrige y te lleva nuevamente a la armonía Y a la paz con un silogismo y un poco de filosofía podríamos afirmar que el amor en sí mismo como lo has dicho es además una justicia perfecta pero en calidad de amor es la expresión única de la creación no hay expresiones paralelas la expresión justicia paz amor sirve para indicar que este es el tiempo de se apoya la verdadera supercivilización. Para evitar los fanatismos, como los asesinatos inocentes ocurridos a lo largo de la historia, yo afirmo que la creación de Dios la justicia de la paz no existen. Existe el amor. Este sentimiento engloba todo en una sola palabra. La armonía, el orden, la disciplina, la obediencia, la tolerancia, el perdón, la humildad, la ternura, la creación, la procreación, la pasión. No podemos decir lo mismo de la justicia. El amor no es un hilo de justicia. Si luego, en nombre de Dios, te condena a ver la pena de muerte, estoy cometiendo un homicidio. Cuando Cristo regrese para juzgarnos con la justicia, será una forma diferente de amor. Será una metodología diferente, porque el Espíritu es eterno. Es el motivo por el cual Jesús... Se encarnó y se dejó matar. Los judíos esperaban a mesías que viniera con la espada. No tenían. Y aún hoy no lo han comprendido. La eternidad del espíritu que es nuestra verdadera esencia. ¿Por qué este pueblo se sigue recubriendo de riquezas y poderes? ¿Por qué quiere convertirse en la nación más poderosa del mundo? Dentro de 7.000 años, Israel... Ni siquiera recordar el nombre de Italia o de Estados Unidos. Nosotros tenemos que trabajar con la eternidad del espíritu. No por la, la relatividad de la materia, que es un pasaje mínimo. Nada con respecto a la eternidad. Hay que trabajar por el 2400, cuando ya no estaremos. No por el desarrollo de los próximos 50 años, pensando que después de la muerte no hay nada. Es aquí donde el mal ha vencido. Todas las religiones se han perdido porque no contemplan la eternidad del Espíritu en la Tierra, que regresa a través de la encarnación. Pregunta. Existe una diferencia sustancial entre el Viejo y el Nuevo Testamento porque el Padre, el Santo Espíritu, la Ley o el Universo, como queramos llamarlo, en un determinado momento interrumpe la historia, cambiándola. Por ejemplo, el mandamiento más importante es no matarás. En realidad, leyendo el Antiguo Testamento, uno tiene la sensación de que Dios acompaña a muchos ejércitos. Quería saber históricamente, en el sentido cósmico de nuestro planeta, por qué en un momento interviene este nuevo impulso que descompagina completamente todo lo que había ocurrido antes de Cristo. Yo le respondo. Cristo no invierte las leyes, es la invitación a la no violencia. Él se encarna en un momento especial de nuestra historia para que manifieste personal y directamente, por lo tanto Dios a través suyo, el ofrecimiento del segundo pacto al pueblo de Israel, a la humanidad. Y para responder a esta pregunta tengo que dar ejemplos. Supongamos que yo, que estoy sentado en esta mesa servida, soy Dios. De repente saco todo lo que está en la mesa, tomo un pedazo de papel, una regla, un compás y un lápiz y dibujo un proyecto. Yo, arquitecto, después de haber proyectado el edificio que hay que construir, preparo un operador con constructores que tendrán que obedecer a mis disposiciones. Para realizar los cimientos, o bien la estructura en la que se apoyará el edificio, tendrán que proceder con el desmonte del terreno, antes de la cual, se habrá hecho limpiar el suelo y las napas contaminadas. Una eventual presencia de cuevas de ratas podría convertirse en un obstáculo y requerir la desinfección. Y así sucesivamente, durante el transcurso de la obra, el patrón le recomendará a los obreros que estén unidos y que trabajen en armonía. Algunos se dejarán corromper, otros desodecerán, otros más que se pelearán. Un punto tal que el proyecto del edificio en el que tendría que vivir toda una familia incluido los albañiles tardará mucho tiempo en completarse. todas las intromisiones del patrón para restablecer el orden y la armonía serán en vano sí al final decidirá presentarse personalmente y como es viejo enviará a su hijo le cederá el mando y lo hará vivir entre ellos en lugar de obedecer como había ordenado el padre los obreros llegarán hasta asesinarlo. En este momento el patrón decidirá reemplazar a los amañiles, romperán el contrato, los eliminará de su memoria, asumiendo a otros nuevos, para terminar con su proyecto. El hijo no destruye la ley ni las reglas que el padre le había dado los obreros, sino que dice, ahora que el edificio ha sido construido y no quedan áreas por limpiar, latas para exterminar no os inter pongáis a los dominios de mi padre os explico la parábola hay guerras y guerras pero corremos al riesgo dental de en un terreno demasiado escabroso por lo tanto haré un discurso general mientras el pueblo de israel lleva llevó a cabo el proyecto de dios él les permitió que fomentar guerras y que que siendo el portador de la genética genea Tenía que establecer en una tierra, crecer y proliferar. Entonces es posible que a veces Dios haya estado con ellos, que el mismo se lo haya ordenado. Pero en el momento en que comenzaron a autoconizar el diseño de Dios, fue cuando su pueblo terminó siendo sometido. En este constante alineamiento de flujos y reflujios, llegó Jesús y dijo, basta, ahora estoy aquí, pero yo... Dios no, no, no nos dejo combatir en las guerras porque soy el amor he creado por amor hasta ahora os lo he permitido porque teníais que llegar a la tierra indicada pero yo soy el amor, no la espada yo no soy la conquista y mucho menos la violencia Jesús confirmó todos los mandamientos y eliminó algunas cosas los cambió por completo por ejemplo la ley del perdón de la tolerancia y de la no violencia el pacto que Dios hizo con los hombres fue su manifestación directa a través de Cristo. Cuando dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. El que no haga esto, y el que no lo haga, irá al infierno. Cristo es la revelación directa de Dios hecha al hombre, o al menos para nosotros los cristianos creyentes. Esto jamás había ocurrido en la historia de la humanidad, hace solo dos mil años. ¿Acaso habéis visto a Dios comer, llorar o ir al mundo Dios en el monte Sinaí no se mostró ante nadie, le habló un mensajero. Él decidió revelar su verdadera naturaleza al hombre, el amor. Cristo confirmó la ley del monte Sinaí, pero cambia todo porque se manifiesta. No olvidemos que en ese momento histórico Israel era el centro mundial de la comunicación política y comercial, además de ser el punto de encuentro de todas las religiones orientales, occidentales, paganas, etcétera E incluso geográficamente hablando, Israel era el centro absoluto, no era Roma lo que representaba el poder. Lástima que en ese tiempo no existían las cámaras de video, porque fue un espectáculo más grande de la historia, quizás del universo. Pregunta, este dilema nació en el momento que Gutenberg imprimió la Biblia porque el pueblo descubrió un Dios que no es el de Jesús. Por dicho motivo, sobrevino la sanción inmediata. La idea era la de prestar atención al diseño humano, es decir, la parte material, no el divino. Entonces hay un Dios que va a la guerra y otro que se deja matar, uno que está con los ricos y otro que se, que llama bienaventurados a los pobres. Es allí donde tuvo lugar la completa separación espiritual. De lo que efectivamente es el pueblo judío Su pueblo que tenía la misión de llevar a Cristo al mundo Habría tenido que prestar atención al proyecto espiritual, no al material Por lo tanto se cree equivocante En el camino de la vida de Cristo Cuando el cambio es cl la clave para cambiar la sociedad Quienes creen la Biblia y se limitan a prestar atención simplemente a los hechos Se equivocan completamente porque tienen que leer el diseño completo Para, yo, yo respondo, para concluir con el tema de las grandes religiones, en el gigantesco diseño de Dios en el que hemos identificado su máxima expresión en Jesucristo, querría explicar otra verdad. Prestemos atención a no caer en el error creyendo que la religión judía y la judía fueron eliminadas. Tenemos que pensar que para dichas religiones Dios igualmente tenía un proyecto y lo sigue haciendo. Los caminos del Señor son infinitos y misteriosos. Con insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El que quiere hacer emerger la parte mejor, sana, crística, de dos grandes manifestaciones religiosas, que de todos modos surgieron de su voluntad, tenemos el Islam pacífico, el espiritual, intelectual y cultural, al que pertenecen grandes mensajeros, y esto también forma parte del diseño de Dios. No olvidemos a los grandes intelectuales judíos, a los escritores, a los pacifistas y muchos otros que son parte mejor la parte mejor de nuestros hermanos de Israel. El sector que más se identifica con el Islam feroz, pero que no es Islam, es el brazo violento de Dios para castigar al mundo. Esos son los diseños misteriosos. Pero a nosotros no nos interesa el brazo violento de Dios como acción. Nosotros tenemos que prestar atención, explicar y pensar en el brazo de Cristo, en su infinito amor, en la defensa de los justos, gritando como lo hace, como lo hacía Juan el Bautista en busca de la verdad. Esto es lo que nos enseñó Jesús cuando señalaba a los poderosos. Esta es nuestra arma. Jesús no tomó el fusil. Si castiga al mundo utilizando este tipo de arma presentándose incluso en una forma errónea del punto de vista teológico es decir, el nombre del Islam eso podría ser un misterioso diseño de Dios para atacar al hombre y para castigarlo para hacer ese acto de corrección del que hablábamos hace poco Dios es una mente volumétrica no comenzó a proyectar cuando se construyó el canal de Suez sino en el momento que permitió la concepción de Ismael el proyecto de Dios está en el judaísmo en el hebraísmo islamismo y el cristianismo pero la revelación directa del padre a la humanidad es Jesús de Nazaret todo lo que dice él es la manifestación de Dios verdadera, pura sin correcciones a decir verdad la religión islámica reconoce a Jesús como profeta mientras el judaísmo piensa incluso que él es un falso profeta claro porque no lo reconocieron como mesías los judíos no lo reconocían como decía, porque no lo conocían, no me convenía. Pregunta. Ah, te llegaron preguntas de nuestros auditores. Vamos a ir entonces, mis queridos, con las preguntas. Vamos a llegar hasta acá. No alcanzamos a pasar el último audio, pero no importa. Vamos con la pregunta. ¿Qué dicen los últimos sellos de la Biblia en relación a los tiempos finales que estamos viviendo? ¿Y se apagó el conflicto de Medio Oriente con Israel? Pregunta Vladimir Ramos. Lorena. Mi querido, el séptimo sello es el retorno, es el último. El retorno de Cristo es el último, el séptimo sello. Y, y el conflicto de Israel estábamos de diciendo que está latente y que eventualmente eh, está potencialmente peligroso porque si Israel ataca como necesita atacar para mantener vivo el conflicto porque el, el, el primer ministro Netanyahu necesita el, un conflicto, necesita escalar esta guerra incorporar a países escalarla para que se incorporen los países occidentales porque de esa manera él asegura su su vida y, y asegura el no ser condenado, porque hay un tribunal en Israel que lo quiere condenar. Entonces, decíamos que era muy peligroso porque si Israel ataca nuevamente, Irán no va a contestar como contestó la otra vez, donde primero le demostró lo que era capaz de hacer Israel, eh, si bien es cierto, eh, mandó drones, mandó misiles crucero y también mandó misiles eh, hipersónicos que atac que destruyeron bases militares desde donde se proyectaron los ataques, los ataques que hizo Israel a la, al consulado de Irán en Siria. De esa manera le demostró, mira, te podemos hacer daño. Tú me, me paraste muchos misiles con la ayuda de, de Estados Unidos, de Inglaterra de Jordania y de Francia y de, de la famosa cúpula de guerra, pero yo con los misiles que quería llegar llegué a los puntos que quería llegar atacó bases militares, no atacó bancos civiles se le demostró que era capaz de hacerle daño entonces, en cualquier momento, si Israel comete la locura de atacar la respuesta de Irán va a ser brutal vamos con otra pregunta. Urzúa, interesante tu programa todo lo que tú dices ¿qué dice Giorgio Bon Jovani de lo que está aburriendo actualmente en nuestro país y quién es el causante de toda esta masacre y este dolor para nuestra patria? no tienes que compartir nada no tienes por qué compartir lo que nos nosotros siempre decimos, no le pedimos que nos crea mi querida auditora eh, no nos creemos dueño de la verdad Somos buscadores la verdad, pero, pero no tenemos por qué ser dueños de la verdad. Eh, buscamos la verdad siempre. Eh, lo que yo dije respecto de lo que estaba pasando en nuestro país es la corrupción. Eh, no tienes por qué creerme, pero es una especulación mía. Yo creo, me atrevo a especular, de que el asesinato de los carabineros no fue producido por los mapuches. No fue. Curiosamente los quemaron. ¿Para que Para que no puedan ser periciados por un informe, por el Servicio Médico Legal. Y además para que la PDI no no obtuve, porque la PDI, recuerden ustedes, mis queridos auditorios, que aquí tenemos dos policías, Carabineros y la PDI. Y de alguna manera, eh, existe una especie de... una especie de rivalidad. Entonces... Eh, los, los montajes que hace Carabineros lo, normalmente lo descubre la PDI. Entonces, es curioso que hayan quemado los cuerpos, quemaran todos, oh, es absurdo, como metodología. Justo en, en, un, en un... tenemos que pensar siempre a quién beneficia eso. Cuando el, el comandante en jefe está a punto de ser formalizado, ¿qué lograron con este, esta campaña mediática? lograron que todos los, los la gente y, y le haya creído a los medios se hayan tragado el dulce y estén todos apoyando a Graveler ¿Qué, qué, qué, ¿qué querían lograr? eso, justamente eso ahora el comandante Yañez está feliz en su puesto, más seguro que nunca y ningún poder judicial se va a atrever a condenarlo eso es lo que lograron mi querido entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Vamos con esta pregunta? Pati, Arevalo, desde Casa Vieja. Interesante programa. ¿Puedo referir quién está detrás de estas escenas terroríficas? ¿A quién le interesa causar tanto miedo y destrucción asesinando a personas inocentes? ¿Almarino? ¿Pero almarino quién está? ¿Los narcoterroristas? ¿Larcos ¿Izquierda, derecha? ¿Y cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto, mi querido, el, el, el maligno está metido en, toda la, en todo lo grande. El tercer secreto, como decía Satanás, logrará introducirse en todos los puestos de poder. Esto no tiene que ver con izquierda ni derecha, mi querido. Eh, esto es... ...un eh, mismo peso, digamos... Eh, estamos en un tiempo donde el mal se prevalece estamos te podría estar una hora describiendo las cosas que hace el hombre en el mundo que da cuenta de que el mal está en todas partes eh, esto es simple esto lo está haciendo lo está haciendo el gobierno de la mano de, de, de la cúpula de carabineros para para que el, el general Yáñez no, no sea tocado. El general Yáñez tiene más poder que el, que el mismo presidente, mi querido amigo, porque resulta que ellos dependen del comando sur de Estados Unidos directamente. Si ustedes miran cómo están conformadas eh, las personas que están los fisonomista cuando ven la persona dos personas juntas sin escucharlas hablar por los gestos se dan cuenta quién manda más tiene el que manda y quién es el que acompaña aquí se nota que el presidente no es el que manda cuando me que lo diga pero cualquier fisonomista que lo, lo vea el comportamiento de ambos dos juntos se da cuenta de inmediato que el que manda es el general ya y no el presidente en, en, en, en lo que él hace en, no es que mande la economía no, no, no, no me entienda pero manda en lo, en lo suyo y, y nadie le, le, le dice lo contrario ese o presidente no tiene ningún poder sobre que la campaña, eso estoy seguro el presidente es un títere pequeñito, así chiquito y bueno ese, eso es lo que le puedo decir porque realmente esto es el eh, Siempre cuando no tenemos ninguna prueba en una investigación, el ABC de una investigación siempre va a buscar a quién se beneficia con esto. Y por ahí empezar a buscar algún testimonio, alguna cosa para tratar de construir un problema. Evidentemente que <ríe> el general de ha salido fortalecido con esto, querido, si, si hay que tener dos dedos de gente, si aquí... Mmm, no, nos tenemos, no tenemos que tragar las cosas que nos dicen en los medios. Si no, no entendemos lo que pasa en el mundo, mi amigo. Así que el mal domina todos los medios que son públicos, las campañas mediáticas, todos son manejadas por el mal. Nunca nada bueno nos van a decir. Siempre van en una dirección. Ellos ponen, cuando quieren destacar algo, van siempre tras un objetivo. Porque quieren manejar... Que la gente piense en eso, que la gente crea eso. Para allá va. Entonces nunca, creemos, nunca creamos lo que nos dicen los medios, mis queridos. Nunca creamos nada, cuestionen todo. Tampoco crean lo que yo digo. Vamos con otra pregunta. Florentino, ¿qué cosas más tendremos que ver en esta sociedad actual? Estamos cargados de dolor, de pena, cansados de, de, de violencia. ¿cómo es espiritual tú promueves siendo que el mundo es material? Gracias. Mi querido Valentino. Florentino, buena pregunta. Todavía no hemos visto nada, mi querido. Todavía ni siquiera llegamos al principio de dolores que está descrito en el Apocalipsis. Entonces, por eso es que las cosas tu conclusión es muy cierta, o sea la comparto y te entiendo eh, ¿qué más tenemos que ver? lamentablemente mi querido tenemos que ver muchas cosas más entonces eh, vamos a ver no vamos a salir a la calle porque la gente se va a estar matando en las calles eh, y, y van a van a estar buscando gente para comérsela porque no va a dar comida no va nada y así van a ser cosas terribles por eso que siempre y poco a poco le hemos ido aumentando el ya vemos el voltaje del mensaje porque no puedo de buenas a primeras decir no podemos decirle todas las cosas de golpe pero poco a poco en la medida que los tiempos se acercan y, y las cosas van a ponerse más graves tenemos que decirle la verdad a lo mejor no le va a gustar Ustedes son libres de creer, ustedes son libres de escuchar, son libres de descartar, pero nosotros tenemos la obligación de decirles la verdad. Y el mismo los mismos hechos horribles, y la, y la reflexión que hace en tu pregunta, mi querido Florentino, revela que está un poco hastiado por los eventos, eres consciente de lo que está pasando y te estás percatando de que las cosas van de mal, de mal en peor, ¿cierto?, y lamentablemente, mi querido, van a ser cada vez. Por eso es que siempre les decimos que hay que buscar el camino espiritual. Claro, a veces un corte sentido, pero no lo es. Les aseguro que no, porque es la única manera de que nos prepara para enfrentar esta cosa horrible que hemos vivido. Es lo único que nos prepara y nos tiene de alguna manera eh capaces de, de soportar en alguna medida esto que viene porque si tenemos que perderla el cuerpo no perdemos no nos importa pero aunque estamos compenetrados espiritualmente con conciencia de lo que significa de lo que somos y de lo que y de lo que estamos haciendo entonces por eso es que es importante eh, buscar el camino espiritual y bueno si no somos, no queremos hacerlo porque estamos enamorados de este mundo el mismo mundo que Dios nos va a destruir, nos va a hacer que se caiga completo, nos va a, de cierta manera, llevar necesariamente a buscar el camino espiritual. Como una única forma, como una única forma de... Dios es tan misericordioso que hasta en su justicia es justo en misericordiosos de alguna manera va a ir produciendo catástrofes poco a poco aumentándolas pero que de, que de alguna manera nos lleven a eso nos va destruyendo nuestro mundo que es nefasto que nos gusta, que es cómodo pero que es nefasto desde el punto de vista espiritual para nosotros porque nos lleva a la perdición si nos destruye este mundo Nos está dando, no nos está perjudicando. Él sabe más de nosotros mismos que nosotros. Entonces, Él sabe lo que necesitamos para nuestra salvación. La salvación es espiritual. Nosotros estamos tan enamorados del mundo material que creemos que somos este cuerpo. O sea, ese es el problema. Y le tenemos miedo a la muerte. Eso es lo que consiguió el demonio en estos dos mil años. Porque el miedo a la muerte significa que por ese miedo a la muerte podemos caer justamente en la tentación de negar a Cristo. Porque por un plato de comida y por el miedo a la muerte vamos a decirnos no a Cristo. Ese es lo peligroso. Y ahí está la clave, porque si nosotros le decimos cristo sí a Cristo, se abre todo para nosotros se abre el mundo se abre el velo se abre, se quita el miedo vamos a ser alimentados espiritualmente y físicamente aunque ustedes no lo crean ha sido dicho entonces pero para eso tenemos que tener fe entonces esto es el, el tiempo que estamos viviendo y tu pregunta florentino es muy buena del punto de vista porque eh, permite un poco describir lo que y por el por qué de de que hablamos de estas cosas que aparentemente eh, parece un contrasentido pero no lo es, les aseguro que no lo es y ustedes mismos ahora que no me creen ustedes mismos se van a dar cuenta que es así con el correr de los eventos cuando empiece el principio de dolores y se empiecen a desesperarse se van a dar cuenta que no hay otro camino ustedes mismos ¿no? no porque yo se los diga, yo no soy nadie vamos con la última pregunta Lorena, Lorena Arratia, desde, interesante tu cura. Cuéntame, ¿cuándo será la venida de Jesús? ¿Es verdad que viene el antes ¿Cómo y cuándo lo venimos? ¿Cuándo será la venida de Jesús? No lo sé, pero sé que es el tiempo y es pronto y antes tiene que venir tal como lo dice la Biblia tiene que venir el anticristo el anticristo está en su máximo poder cuando venga la intervención divina que va a venir para fortalecernos para la manifestación del anticristo eh, el anticristo como va a empezar a perder su poder con esa manifestación divina de la fuerza de la naturaleza principalmente eh, se va a ver obligado a manifestarse públicamente. Y va a presentarse no con cachos, no como un ser satán horroroso, sino como un, un ser pacífico, un ser que va a ser muy convincente. Va a decir que Cristo, va a decir que es Dios. Pero ojo, no puede decir que es Jesucristo. Eso lo hemos dicho aquí muchas veces. Pero... no va a venir del cielo y eso es un detalle importante a Padre de Jesucristo vendrá del cielo lo dice la Biblia ¿por qué creen ustedes que están quemando las Biblias en países ateos? ¿por qué creen ustedes que en varios países incluso en Estados Unidos ya se están prohibiendo la Biblia? porque ahí está la cronología de lo que va a ser el final de los tiempos y ellos no quieren que lo sepamos Esa es la forma de impedirlo, quemando las Biblias, prohibiendo las Biblias. El cristianismo está prohibido en Estados Unidos. ¿Sabían ustedes? En varios estados. Y el satanismo puede practicarse sin ningún problema. Ese es el mundo que estamos viviendo. Entonces, el cristianismo se va a manifestar antes de la venida de Cristo, cuando se manifieste públicamente el Anticristo, va a quedar muy poco tiempo para la manifestación de Jesucristo. Pero ojo, Jesucristo va a demostrar inequívocamente que es Él, porque se va a manifestar con gran potencia y gloria, vendrá con 13 millones de naves, son sus legiones de ángeles, que lo acompañarán, y además, cuando él se manifieste van a resucitar todos los muertos que han fallecido en las últimas 72 horas del mundo van a ser sanados en forma automática todas las personas que estén enfermas graves o que no sea del mundo en forma autónoma ese es un una señal inequívoca de que es él Entonces ahí no nos podemos confundir. Bueno, mis queridos auditores, eh, estamos en la hora ya, los tenemos que dejar. Les damos las gracias por sus preguntas y por acompañarnos una vez más. Y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.